La Glorieta con Rosmarie Alonso y Antonio Bazán. Saludos y el tiempo además nos da una tregua... ...para iniciar las procesiones de Semana Santa en Elche... ...pero las previsiones indican que las lluvias volverán... ...el Martes Santo con total seguridad... ...y puede que también el Miércoles Santo... ...hoy alcanzaremos una máxima de 25 grados... ...los cielos estarán despejados... ...con intervalos de nubosidad en altura... ...así que tendremos un día soleado... ...y buen tiempo para la venta de Palma Blanca... ...que comienza hoy Viernes de Dolores... ...en los mercadillos que se han instalado... ...en algunas plazas de la ciudad y pedanías... ...el mercado principal se instala en la Plaza de Baix... ...y los artesanos de La Palma... ...han asegurado que mantendrán los precios... ...porque no es momento de subirlos... ...mañana se exhibirán las palmas de artesanía... ...que se han presentado al concurso de este año... ...en el Centro de Congresos... ...y el domingo se volverán a ver en la procesión... ...que saldrá a las 11 de la mañana del paseo de la estación... ...tras la bendición de Las Palmas... ...mientras que por la tarde las cofradías y hermandades... ...tras los ensayos están ya preparadas... ...para sacar sus pasos a la calle... ...tras dos años de parón... ...a las 6 menos cuarto... ...está prevista la primera salida del domingo de Ramos... ...por la tarde desde la Basílica de Santa María... ...y en Tel ...volvemos a realizar un gran, un gran despliegue para retransmitir en directo esta Semana Santa, que es especial por ser la que se recupera tras la pandemia. Y recordamos además que hoy, por ser Viernes de Dolores, las voces del Misteri también recuperan su tradicional concierto. Lo podrán seguir en directo por tele -Elch a las 9 y cuarto en la Basílica de Santa María. Antonio Bazán, buenos días. Muy buenos días. tú también para poner voz a esta Semana Santa Post-Covid. Post-Covid, dos años después, ya lo hemos puesto cuando no había COVID, pues ahora que... Cuando, cuando no había Semana Santa hemos puesto la voz por el COVID. Ahora que tenemos ya Semana Santa, evidentemente, hay que estar ahí. Bien, pues te seguiremos, Antonio. El domingo de Ramos comienzas, pero esta noche tenemos el Viernes de Dolores, ese tradicional concierto. Y aquí, en el programa La Glorita, también felicitamos a todas las lolas. Por supuesto. Hoy es Viernes de Dolores y Lolas hay muchas. Se llama Lola y una y como que la de que historia, Quijano. Que más que historia, sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. ¡La, la, la, la! Bien, pues a ritmo de café Quijano vamos a mm, titular eh, las noticias más destacadas, las que vamos a ir contándoles a partir de las 7 de la mañana y hasta las 10 aquí en el programa La Globeta. Lo hemos dicho al principio, hoy viernes y mañana sábado se lleva a cabo la venta tradicional de palma blanca en esos mercados autorizados, siendo el principal el que se ha instalado en la Plaza de Baix, que este año cuenta por primera vez con un puesto para la exhibición del trenzado de la palma. De este modo, el Ayuntamiento refuerza el atractivo turístico de una tradición vinculada al palmeral Patrimonio de la Humanidad y a la procesión del Domingo de Ramos, declarada fiesta de interés turístico internacional. Tres detenidos por cortar, apuñalar y golpear a un joven en Carrús. La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por dar una paliza a un joven de 21. Le hicieron cortes en la cara, le apuñalaron en el glúteo y provocaron a un pitbull para que le mordiera mientras lo pateaban. Los hechos han tenido lugar en el parque de Carrús. Y el Partido Popular ha denunciado una oleada de robos en el cementerio nuevo y pide al equipo de gobierno mayor vigilancia, mientras que el concejal de Seguridad ha asegurado que la policía local ya ha reforzado el control en la zona y aconseja no dejar objetos de valor ni personales en el interior de los vehículos y a la vista. Transporte anuncia mejoras en la A7 entre Elche y crevillente Mientras tanto, el tramo de la Ronda Sur, el tramo urbano, pasará a ser de titularidad municipal. Ayer, el alcalde de la ciudad y el concejal de mantenimiento firmaron en Valencia, con responsables de la demarcación de carreteras del Ministerio, la cesión de este vial años después de su inauguración. Y la Consellería ya ha publicado los plazos de matriculación desde educación infantil hasta la formación profesional. Las solicitudes para infantil y primaria se pueden presentar a partir del 26 de abril. El proceso será telemático, aunque también existe la modalidad presencial. Este año, como novedad, las plazas vacantes se publicarán después de que se conozcan las plazas adjudicadas. El Elche Club de Fútbol contará con dos bajas para el partido de este domingo contra la Real Sociedad. Son el delantero Lucas Boye y el centrocampista Pastore. El jugador Palacios aseguró ayer que no será un partido fácil, pero hay que aferrarse al plan del míster para lograr hacer el juego que les permita sumar los tres puntos. En Telelch Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pues bien, cuando pasan seis minutos de las 7 de la mañana, comenzamos nuestro relato de las noticias. Si pasamos hoy por la Plaza de Baix o por otros puntos, podremos oler... ...a Semana Santa... ...porque comienza la venta tradicional de Palma Blanca... ...los artesanos recuperan su actividad comercial... ...con más puestos que el pasado año... ...y más producción para la procesión del Domingo de Ramos... ...los artesanos quieren olvidar estos dos años de pandemia... ...en los que no ha, pues, han podido subsistir... ...gracias a las ayudas públicas y al apoyo popular... ...ahora esperan vender la nueva Palma... ...pero es complicado... ...porque parten con una producción menor y con los precios de años anteriores, al considerar que no es momento de subirlos, a pesar de sufrir un incremento en los costes. También han tenido algunos problemas con el transporte de los pedidos, porque las familias artesanas del Che venden sus palmas a todo el país. Solo con mucho trabajo y pasión por un oficio que fue clave para declarar el palmeral como Patrimonio de la Humanidad, han podido seguir adelante, según nos cuenta Paqui Serrano, artesana de la familia Valero Serrano. Ha sido, bueno, un poco complicada, complicada a la hora de porque no sabíamos si atar tantas palmeras como otros años, si no, no nos quedaba remanente, entonces ha sido un poco complicado, pero hemos apostado porque, porque iba a ser un año bueno y, y ahora está siendo pues bastante, un poco complicado a la hora de servir los pedidos, porque la gente también ha hecho los pedidos tarde, era todo tan incierto… Y bueno, pues un poco el agobio de los últimos días como siempre, pero al final yo creo que, que todo va a salir. Echamos más horas de las que, de las que tienen reloj casi, pero, pero bueno, al final yo creo que va a salir todo, se van a poder servir a todo el mundo, habrá algún percance por transporte y demás, pero, pero creo que va a salir todo bien. Y por primera vez se ha colocado en el mercado de la Palma Blanca, en la Plaza de Baix, un puesto para exhibir el trabajo de los artesanos en el trenzado de La Palma. Con ello se quiere pues, ensalzar el valor de este oficio, el esfuerzo y las obras de arte que se consiguen con las palmas rizadas. Ya han salido los ramos de la reina y también del papa pero hay otros que son espectaculares y que se elaboran con las mejores palmas para el concurso de artesanía las palmas que participan en el certamen de este año se expondrán mañana sábado en el centro de congresos donde también se hará la entrega de premios habrá diferentes categorías dependiendo del tamaño del ejemplar y por el momento ya hay más de 50 palmas a concurso Nos amplía la información nuestra compañera Yanire Perona. Muy buenos días. Buenos días, Rosa, Así es. La edición número 61 del tradicional concurso de palmas blancas Ya está en marcha con el objetivo de promocionar y conservar la tradición ilicitana y el próximo sábado 9 de abril las palmas participantes en el concurso se expondrán en el centro de congresos y podrán visitarse de 5 y media de la tarde a 9 de la noche. La entrega de premios se hará en un acto allí mismo en el centro de congresos a las 8 y media de la tarde. Habrá categorías para los trabajos elaborados en el taller municipal de Palma y otra categoría para el público en general. De momento hay 30 personas inscritas y más de 50 trabajos. Una vez terminado el certamen se retirarán porque el día siguiente saldrán en la procesión del domingo de Ramos. Procesión que recordamos que esta casa, Teleelch, retransmitirá en directo a las 11 de la mañana. Pues como ha dicho Yanire, vamos a recordar los horarios de las procesiones del Domingo de Ramos. A las 11 saldrá la procesión de Las Palmas después de la bendición, que será a las 11 menos cuarto en el paseo de la estación y por la tarde el primer paso en salir será el del lavatorio a las 6 menos cuarto de la tarde desde la Basílica de Santa María y la última cofradía en salir será a las 9 de la noche, el exce homo desde la iglesia El Salvador pero no será la última en llegar a su destino, a las 12 de la noche tiene previsto que termine el paso de la cofradía de María de la Palma también el domingo saldrán en procesión las mantillas, la samaritan ...así como el Cristo de la Agonía y María Santísima de la Amargura... ...el domingo por la tarde el tráfico por tanto se complicará en el centro... ...porque va a permanecer cortado muchas de las calles debido a las procesiones... ...por lo que se aconseja circular por la Ronda Norte o la Sur... ...para dirigirse hacia el, estado, el Estadio Martínez Valero... ...que ya saben ustedes que el Elche ese día a las seis y media... ...juega en casa frente a la Real Sociedad... ...y recordamos también... ...que esta noche... ...a las nueve y cuarto... ...las voces del Misteri... ...el coro juvenil... ...la Escolanía y la Capella del Misteri... ...van a realizar... ...van a recuperar... ...el tradicional concierto de Dolores... ...en Santa María... ...la entrada es libre... ...sin aforo limitado... ...pero sí con la obligación de llevar... ...la mascarilla en todo momento... ...el canto de la pasión de Orihuela... ...pieza declarada Bien de Interés Cultural... ...es la escogida para iniciar este concierto... ...que podrán ustedes también seguirlo... ...si no quieren ir a la Basílica... ...en directo por Teleelch. Y hablamos ahora de la Ronda Sur... ...porque les vamos a contar... ...que el Ayuntamiento por fin... ...se ha hecho cargo de su mantenimiento... ...nos amplía esta noticia... ...nuestra compañera iciar Martínez, buenos días... Buenos días, Ros. Este jueves la dirección de carreteras ha cedido la EL20, el tramo urbano de la Ronda Sur, al Ayuntamiento de Elche. Años después de su inauguración, esta carretera pasa a ser de titularidad municipal, con el beneficio de que será más practicable su mantenimiento y también su limpieza. En la reunión celebrada para la cesión también se han tratado otras cuestiones. El alcalde Carlos González y el jefe de demarcación de carreteras de la Comunidad Valenciana, Vicente Pedrola, han puesto sobre la mesa la necesidad de actuaciones en la A7 entre Elche y Crevillente. Esta autovía soporta gran intensidad de tráfico, ya que pasan unos 65.000 coches diarios. Se mejorará la superficie del pavimento y la impermeabilización de la vía. Además, según Pedro, la, la licitación del tercer carril de esta misma autovía, pero entre Elche y Orihuela, es inminente y otorgará fluidez y seguridad a la misma. Y hoy viernes 8 de abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano en Elche con un acto central en el centro de congresos donde sonará el himno Yelen Yelen y se leerá el manifiesto reivindicativo. Los actos concluirán con un ritual en el río Vinalopó que consiste en el lanzamiento de pétalos de rosas rojas para recordar a las víctimas del holocausto nazi. La bandera romaní ondea ya en el Paseo de la Estación y el Molí del Real ...se va a iluminar con sus colores... ...el azul, verde y rojo... ...para las asociaciones participantes en este acto... ...el objetivo es dar a conocer la cultura del pueblo gitano... ...para seguir avanzando en su integración... ...y acabar con la discriminación... ...Antonio Gil, profesor... ...de los programas educativos impulsados por la Generalitat... ...a través del Secretariado Gitano... ...ha destacado el camino que se ha recorrido... ...para avanzar en su formación académica. El, el pueblo gitano pues eh, poco a poco... Eh, desde la experiencia personal estamos viendo como en los programas de educación eh, el alumnado está consiguiendo sus objetivos, están titulando, están alcanzando graduados. Tenemos ya alumnado en, en grados universitarios, eh, pues en lo, en, lo, en lo cual pues estamos, estamos muy orgullosos de, de ver este avance en, en la ciudad de Elche. Pues con Antonio Gil hablaremos a las 7 y 35 aproximadamente, le entrevistaremos sobre esta celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano y seguimos hablando de educación porque ya conocemos el calendario de admisión para el próximo curso escolar en todos los niveles educativos. El proceso, como viene siendo habitual en estos últimos años, será telemático, aunque también existe la modalidad presencial. Este año, como novedad, las plazas vacantes se publicarán después de que se conozcan las adjudicadas. Eso es lo que explicó la concejal de Educación, María José Martínez. Ese es uno de los cambios que se ha producido con respecto a otros años, porque es verdad que la, eh, la publicación de vacantes generaba unas expectativas en las familias que muchas veces no se pueden cumplir, porque las vacantes no dependen solo de que ahora mismo haya plaza. Eh, dependen de bajas que se pueden producir a lo largo del proceso, muchos cambios. Hay familias que teniendo plaza en un sitio deciden no matricular y entonces se genera una vacante, con lo cual hablábamos de vacantes pero nunca era un, un número exacto y que tuviera que ver con la realidad absoluta de todo el proceso. Y aún con este curso en marcha, continúa el trabajo para escolarizar a los menores ucranianos que han huido de la guerra en su país. Aquí en Elche son menos de 50 en todas las etapas educativas y no ha sido necesario, ha señalado la concejal de Educación, crear unidades específicas para acogerlos. Pues la Universidad Miguel Hernández participa en la elaboración de una guía con información jurídica para los refugiados ucranianos, un documento por comunidades autónomas en el que podrán encontrar todo tipo de información sobre el acceso a la asistencia sanitaria, la educación y el trabajo. Y pasamos a hablar de otro asunto, de patrimonio en concreto, porque hace dos meses que se aprobó en el Pleno ampliar la protección del convento Las Clarisas para que logre ser bien de interés cultural. Pues el Partido Popular critica al alcalde porque todavía no ha enviado ese expediente de Vic a la consellería y según el portavoz del partido, Claudio Guilaver, es de forma intencionada lo está haciendo el alcalde y al... ...grupo de compromiso lo culpa... ...por guardar silencio, lo escuchamos. Lo único que pretende el señor González... ...y lo único que está haciendo es... ...crear y hacer un pelotazo urbanístico... ...en el centro de la ciudad... Porque prefiere anteponer sus intereses que los intereses de preservación y protección del patrimonio, como hemos dicho anteriormente. Y desde el Partido Popular al final nos hacemos una pregunta de que es, ¿dónde está la señora Díez? ¿Dónde está la señora Díez que se paseaba con esta camiseta por todo el municipio diciendo que Elche no es privatiza? Y ahora se calla, ahora se calla por, por un sueldo y por seguir en el, en el gobierno con Carlos González. Y el Partido Popular también denunció ayer una oleada de robos en el cementerio nuevo. Los vecinos de Peña Las Águilas aseguran que los ladrones aprovechan el momento en que visitan a los fallecidos para romper las ventanillas y desvalijar el interior de los vehículos o incluso roban los nombres de metal de las lápidas. La Edil Llanos Triguero exige al concejal de Seguridad que tome medidas urgentes para frenar estos hechos y dotar de tranquilidad a quienes van a visitar a sus seres queridos, la escuchamos. Hoy desde el Grupo Popular queremos denunciar la falta de vigilancia que existe en el cementerio nuevo, que es donde nos encontramos y que últimamente están habiendo muchísimos robos. Las personas tienen miedo al venir, porque sobre todo son gente mayor, gente que viene a ver a sus difuntos y no lo hacen de forma tranquila y segura. Están habiendo muchos robos, que atacando a la propia persona, incluso rompiendo los cristales de los coches para eh, coger las pertenencias de, de estas personas. El concejal de Seguridad Ramón Abad contestó ayer, aseguró que la policía local ya conocía estos robos que coincidieron con fechas de más afluencia y ha reforzado la seguridad en la zona del cementerio nuevo. Además, ha recomendado a los ciudadanos que no dejen nada a la vista en sus coches. Siempre, siempre la policía hace una serie de recomendaciones y es importante cuando se vaya a visitar este tipo de espacios que no se dejen los coches nada a la vista y, sobre todo, aparte, que no se deje nada a la vista, que no hagamos el, el gesto de eh, dejar cosas en el maletero, porque a veces nos creemos que estamos solos, pero los, los amigos de los ajenos siempre están pendientes de todos los movimientos. Se hizo los refuerzos y parece que, de momento, pues ya está la tranquilidad en este lugar. Y en la página de sucesos nos hacemos eco de una brutal paliza a la que recibió un joven de 21 años. Eh, tres hombres le cortaron la cara con un arma blanca, le apuñalaron con un punzón en el glúteo y provocaron a un perro pitbull para que le mordiera mientras lo pateaban. Nos da más información de este suceso nuestra compañera Marga García. Buenos días. Muy buenos días, Ross. La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por provocar cortes en la cara a un joven de 21 años con un arma blanca, apuñalarlo con un punzón en el glúteo y provocar un pitbull para que le mordiera mientras lo pateaban. Los hechos han tenido lugar en un parque de Carrú. Según la propia víctima, habían quedado para resolver una disputa. La víctima llegó al lugar con otros tres amigos para resolver el problema y el otro individuo apareció con 20 amigos más. Uno de ellos golpeó a otro con un arma blanca y comenzó la agresión estando la víctima indefensa. Fue entonces cuando le propinaron golpes, puñaladas y el perro le mordió como confirmaron en el hospital. Los agresores huyeron del lugar y la víctima fue trasladada al Hospital General de Elche por los amigos, pero al tener que recibir cirugía maxilofacial fue trasladado hasta Alicante. La Policía Nacional ha identificado cuatro presuntos agresores, uno menor, pero el que apuñaló y azuzó al perro cogió un vuelo con destino a Londres al día siguiente. Los arrestados son de nacionalidad española y rumana y tienen entre 17 y 26 años. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento y la Cátedra Tempe-Apsa Aspa APSA, de la Universidad Miguel Hernández han firmado un acuerdo para promover la inclusión de las personas con diversidad funcional. Hasta el 10 de mayo, nueve estudiantes van a realizar las prácticas dentro de la Administración local con el propósito de llevar a cabo labores de apoyo en diferentes departamentos municipales. El resto de alumnos se formarán a través de Visitelche en las dependencias del Centro de Congresos y en la Oficina de Turismo Mariano Valera Edil de Políticas Inclusivas ha asegurado que el convenio es un paso más para promover la vida independiente de las personas en nuestro municipio. Lo escuchamos. Sí, un proceso de puestos para que el alumnado vinculado a este curso de protocolo orientado a personas con discapacidad intelectual puedan continuar con el proceso de formación, un paso importante para el desarrollo de sus objetivos profesionales y sobre todo laborales, porque ese debe ser el objetivo final, el laboral. Y hoy viernes por la tarde se inicia el primer acto programado por la Real Orden de la Dama para celebrar el 125 aniversario del hallazgo de la pieza íbera. Se ha escogido el Centro Cultural de las Clarisas para montar la exposición Nuestras Damas, que tiene como objetivo mostrar al visitante la inagotable fuente de inspiración que ha sido y es la Dama del Che para multitud de artistas. En la exposición se han recogido cuadros, eh, reproducciones de la escultura, souvenirs, los primeros billetes de la ...de Lotería Nacional ilustrados con la Dama, así como objetos muy variados. Hay obras de arte de pintores ilicitanos como Sánchez y Juan o Tomás Almela y la reproducción cedida por el Marc de Pinazo, la primera que se llevó a cabo cuando estuvo expuesta la Dama en el Louvre y que ha servido de molde para millones de reproducciones. Así nos lo contó ayer en este programa la Glorieta, el comisario de la exposición y director de la Cátedra Dama Delche de la Universidad Miguel Hernández Delche, Francisco Vives. Eh, bueno, primero, la, la histórica, porque fue la primera reproducción que se hizo en el Louvre mismo, ¿no?, en 1908. Él hizo una recreación artística lo más fiel posible a la que estaba en la vitrina, que era la original. Con esa reproducción que hizo él en, en, en barro, en arcilla, dice sacaron los moldes, y, de, uh -huh. y los moldes son los que han producido las, las, las damas que vemos ahora. Eh, hay que tener en cuenta que la dama nunca se le ha puesto una escayola, algo, para sacarle un molde directo, yeah.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 Ahora podrás degustar nuestra carta de siempre en el mejor de los enclaves. Comida a mediodía, tarde de copas, buena música y un espacio único. Restaurante Matola, desde 1981. Tu restaurante de siempre, con amplio parking para clientes. Restaurantematola.es che es una palabra muy seria.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 7 de la mañana, 28 minutos, llega El Deporte. Congelados para mar, con su nuevo puesto en Mercado San José, patrocina El Deporte. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Elche y Real Sociedad miden sus fuerzas este domingo a las seis y media de la tarde en el Estadio Martínez Valero. Los donostiarras son sextos en puestos de Europa League a la misma distancia de puestos de Champions que de perder esa condición de Europa League. Por tanto, el equipo de Imanol Alguacil vendrá a por todas para intentar todavía aspirar a lo más alto en Europa la próxima temporada. Por su parte, el Elche decimoquinto y con una distancia de seis puntos de colchón sobre el descenso, necesita la victoria para no apurarse en las últimas jornadas. La Real Sociedad es curioso porque con 51 puntos, 19 más que el Elche, ha marcado un gol menos. Es un equipo muy poco goleador. Es el quinto con menos gol de la categoría, pero los rentabiliza muy bien. ...ha encajado 29... ...mientras que Leche, por ejemplo... Eh, ...le han hecho 42... ...para ese partido el técnico blanquiverde... ...podrá contar con hombres como Omar Mascarell... ...en principio Rocco y Mojica... ...aunque este último junto a Josan ayer... ...no estuvieron en el entrenamiento por precaución... ...ya que arrastran todavía... ...algunas molestias... ...las bajas seguras... ...los argentinos... ...Lucas Boye lesionado... ...y Pastore que cumplirá su último partido de sanción... ...el futbolista, el defensa colombiano... eliberton Palacios reconocía que será un rival muy duro pero que haciendo lo que saben hacer pueden ganar Bueno, sabemos eh, el gran equipo que es la Real, la calidad de jugadores que tiene eh, tenemos presente que no va a ser un partido eh, fácil, pero creo que tenemos que ser muy competitivos nosotros, Le, como lo dije aferrarnos al plan que, que escoja el míster para, para encontrar esos espacios para encontrar esa forma de hacerles daño Y bueno, eh, que nosotros estemos finos ahí para, para exponer el plan y, y lograr nuestro objetivo que es sumar los tres puntos. Un eh, equipo que esta mañana realiza el penúltimo entrenamiento, luego al filo de las doce y media, Francisco Técnico del Elche dará la rueda de prensa. El encuentro el domingo a las 6 y media, Elche, Real Sociedad, media hora antes desde las 6, lo contamos aquí en directo en una nueva edición de Marcador en Teleelche, Radio Marca. Hasta luego. Let's go.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 Con Vicente Bordonado colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candelche de momento continúa el tiempo primaveral marcado por la estabilidad atmosférica y el ascenso de las temperaturas aunque para la semana que viene de nuevo volverá la lluvia durante esta madrugada cielos despejados ausencia de viento en el sur del candel que ha hecho que bajaran las temperaturas en la mitad norte del municipio viento flojo de noroeste temperaturas que en la ciudad en la estación meteorológica de Telaels no han bajado de los 15 grados al igual que en la pedanía de ferriol en torre no ...una mínima de 13 en el Alteto 11... ...sin embargo en pedanías como Matola o Derramador... ...se han alcanzado los 7 grados... ...en Santa Pola la temperatura nocturna... ...no ha bajado de los 14 grados... ...hoy de nuevo la jornada estará marcada... ...por la estabilidad atmosférica... ...con predominio de cielos despejados... ...hasta las horas centrales del día... Eh, ...por la tarde llegarán intervalos de nubosidad... ...sobre todo de tipo alto... ...aunque en el último tramo o entrada a la noche... ...llegarán también algunas nubes de tipo medio el viento flojo de Poniente que animará el ascenso de las temperaturas máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 25 grados, en buena parte del territorio alcanzaremos los 25-26 grados. De momento continúa la estabilidad atmosférica para mañana sábado, más de lo mismo, ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, viento flojo de noroeste, temperaturas máximas en torno a los 24 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 15 grados. A partir del domingo ya veremos algunos cambios y es que desde primeras horas de la mañana se activará el viento flojo de componente este, de componente marítima, esto hará que no suban tanto las temperaturas máximas en torno a los 19 grados, tendremos un mayor aporte de nubosidad para el lunes, más de lo mismo, alternancia de nubes y claros, temperaturas que no pasarán de los 20 grados, seguirá soplando el viento flojo de Levante y el martes llegará una aguada de aire frío en altura, el ramal ascendente de la misma, nos va a dejar una jornada con cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones en principio de carácter débil. Temperaturas a la baja para el martes, valores en torno a los 17 grados. El miércoles restos de inestabilidad atmosférica, todavía se podría escapar alguna gota, pero poco a poco irá volviendo la estabilidad atmosférica para el último tramo de la Semana Santa.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 Restaurante Vega Baja abre el Domingo de Ramos. Para degustar la mejor cocina casera, ¿has probado su cocido con pelotas de la Vega Baja para chuparse los dedos? Haz tu reserva en el teléfono 649-58-84-95. Y el Domingo de Ramos también almuerzos con carnes a la brasa y comidas para llevar, incluido su cocido con pelotas. Restaurante Vega Baja, en el Polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche.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 en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es Semana Santa ilicitana y licitana en Teleelch Desde el domingo de Ramos por la mañana hasta la procesión de las aleluyas Todos los días, en directo las procesiones de Semana Santa de Elche en Teleelch Patrocinan Decoelch Calzado Rodríguez casgolme y elprogresoelche.com con la colaboración del Ayuntamiento de Elche Si hoy te has levantado sintiéndote de una forma extraña de una forma diferente digamos especial Es porque del 6 al 9 de abril puedes hacerte con una de nuestras 40 unidades de Volvo a precios muy especiales. Una ocasión que no debes dejar escapar. Solo del 6 al 9 de abril aprovecha los Ankara Days y consigue tu vehículo Volvo nuevo o de ocasión con entrega inmediata. Te esperamos en Ankara Motor Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, Carretera de Ocaña 40. ¿Te imaginas una tienda de calzado con más de 2.000 modelos a elegir para toda la familia?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 Hoy, 8 de abril, se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano, recordando ese aniversario del primer Congreso Mundial Romaní que tuvo lugar en Londres en el siglo XVIII, en 1781, donde se decidió la bandera y el himno gitano. La bandera ondea desde hace días en el Paseo de la Estación, aquí en Elche, y el himno, Yellen pues sonará en el acto que el Ayuntamiento y las asociaciones gitanas de este municipio han organizado. Hoy en el centro de congresos. Para hablar precisamente de la cultura y de las actividades y de las reivindicaciones del pueblo gitano, contamos con el profesor Antonio Gil. Él está en estos momentos participando en el programa educativo Cumpania de la Fundación Secretariado Gitano y financiado por la Consellería de Políticas Inclusivas. Muy buenos días, Antonio. Muy buenas, buenos días. 8 de abril, ¿qué significa para vosotros celebrar el Día Internacional del Pueblo Gitano? Sí, pues eh, el, el 8 de abril, como, como bien has comentado, es, es el Día Internacional del Pueblo Gitano, en el que quien forma parte de, de esta población, pues, pues siente, siente un, un orgullo. Y, y es, es, es un día muy importante para, para, para nosotros. Eh... Es importante, el objetivo siempre es dar a conocer vuestra cultura para poder acabar con la discriminación. Todo lo que se conoce, se quiere. Todo lo que se desconoce, se rechaza. ¿Ese podría ser el lema? Eh, sí, sí. Eh, nosotros, antes, antes de, de hablar de una persona, pues antes de hablar de esa persona, nos no gustaría que, primeramente, Eh, antes de un prejuicio, ¿vale?, pues conozcamos a esa persona y, y, y, y luego podamos podamos valorarla eh, una eh, vez ya la hayamos conocido. ¿En qué situación se encuentra el pueblo gitano aquí en Elche? Porque el concejal de Políticas Inclusivas, eh, en varios de sus discursos, siempre ha hecho mención a, a que vosotros estáis aquí afincados ya desde hace siglos. ¿Cómo ha evolucionado el pueblo gitano en esta comunidad?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 En, en, en este caso, eh, violencia machista, ¿a qué, ¿a qué te refieres? ¿Al machismo? ¿Al machismo en el pueblo gitano está arraigado o ya eh, habéis comenzado a acabar con ello, con, con las actitudes machistas? No, en, en este aspecto, eh, cada, pues, con el paso del tiempo, ¿no? con, con las nuevas generaciones, pues se le da un papel más importante a la, a la mujer, pero en mi caso personal no conozco. No, no conozco este, este aspecto que me acabas de comentar. Eh, ¿os, duele, ¿Os duele os duele que os pongan etiquetas? Como lo que acabo de, de decir, eh, que puede haber conductas machistas sí. en el pueblo gitano. Sí, claro. Cuando colocas una etiqueta a una persona antes de conocerla, pues, estas, estas, eh, pues aumentas el, el estereotipo y el prejuicio hacia esa persona. Pues vamos a conocer la cultura, vosotros, ¿qué, qué, ¿qué tenéis preparado en el Centro de Congresos? Porque son varias las asociaciones, ¿qué vais a mostrar? Sí, pues el, el, eh, hoy, 8, 8 de abril, eh, en el Centro de Congresos de Elche, eh, vamos a organizar un acto institucional con la Consellería de Igualdad, en la que eh, formamos Consejo, muni eh, consejo Municipal del pueblo gitano entre varias asociaciones y fundaciones eh, se va a, hacer, a realizar un, una lectura del manifiesto que la van a realizar nuestros nuestros artistas nuestros alumnos eh, estará el himno del Yelen yelén un vídeo que lo ha que lo ha creado también lo ha diseñado la la consellería que se titula la veo gitana habrán unas actuaciones de de flamenco, y por último se realizará el ritual de, del río en el, en el río Vinalopó, en el que se, se, se echan unos pétalos de rosa simbolizando el, el, holocausto, el holocausto nazi. En la lectura del manifiesto, ¿qué reivindicaciones vais a hacer en este día? Pues el, este día hasta hasta la lectura del manifiesto no lo no lo conocemos porque hemos querido dejar un factor sorpresa a la población bueno pues estaremos pendientes de ese acto qué dice el yelen yelen qué dice vuestro himno sí es eh, es anduve anduve y, y qué quiere es, y es, qué es, refleja re, re, refleja la, pues refleja el, el camino el camino que ha tenido con nuestros antepasados, eh, la población gitana desde, de, desde sus orígenes en la, en la India, en, en la ciudad de Punjab. Pues muchísimas gracias por darnos esas pinceladas históricas del origen del pueblo gitano y de hablarnos de lo que tenéis preparado para este día 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano. Sabemos eh, los gestos, bueno, el Ayuntamiento de Leche sabemos que vuestra bandera ondea en el paseo de la estación y esta y el molide real también se va a iluminar con vuestros colores. ¿Cuáles son? Sí, eh, pues tenemos tres colores. Tenemos el color azul ¿vale? que simboliza el cielo, tenemos el símbolo verde que simboliza pues, la tierra, el prado ¿vale? y por último tenemos el, un color rojo en el centro que es un, una rueda la, la cual simboliza eh, pues, el, el camino desde el camino de la India ¿no? y, y, y esa libertad. Precioso. Muchísimas gracias, Antonio Gil. No aguanto más. Opina de todo. Elige. Tu madre o yo. ¿Sí? Ale, tu madre. Cariño, os he regalado los electrodomésticos. Los que habéis elegido en el ProgresoElche.com. Ya me amaría. Y esta tarde los tenéis. No veas qué precios. Tus electrodomésticos en el ProgresoElche.com. Ven y sorpréndete tú también de nuestros precios. elprogresoelche.com, Tienda física en Elche, en Avenida Josep Joaquín Landerer 9, junto a Plaza Castilla. Teléfono 660-938-730 o en la web elprogresoElche.com. Y no pagues más por lo mismo. Ay, suegra, como te.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 15 minutos faltan para las 8 en punto de la mañana, vamos a repasar las noticias que venimos contándoles desde las 7, las eh, principales, hemos eh, dicho que hoy viernes de Dolores comienza la venta tradicional de Palma Blanca en los mercados autorizados, siendo el principal el de la Plaza de Baix, que este año cuenta por primera vez con un puesto para la exhibición del trenzado de la Palma, de este modo el Ayuntamiento refuerza el atractivo turístico de una tradición vinculada al palmeral, patrimonio de la humanidad y a la procesión del domingo de Ramos, declarada fiesta de interés turístico internacional y también recordamos que hoy por ser Viernes de Dolores tenemos, volvemos a recuperar ese concierto tradicional del Misteri con las voces del coro juvenil, la Escolanía y la Capella será a las 9 y cuarto en la Basílica de Santa María y Teleelch lo va a retransmitir en directo. Tres detenidos por cortar, apuñalar y golpear a un joven en Carrús. La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por dar una paliza a un joven de 21 años. Le hicieron cortes en la cara, le apuñalaron en el glúteo y aprovecharon a un pitbull, provocaron a un pitbull para que le mordiera mientras lo pateaban. Los hechos han tenido lugar en un parque de Carrús. Y el Partido Popular ha denunciado una oleada de robos en el cementerio nuevo y pide al equipo de gobierno mayor vigilancia, mientras que el Edil de Seguridad ha asegurado que la Policía Local ha reforzado ya el control en la zona y aconseja no dejar objetos de valor ni personales en el interior de los coches a la vista. El Ministerio de Transportes anuncia mejoras en la A7 entre El y Además, el tramo de la Ronda Sur, el urbano, pasará a ser de titularidad municipal.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 Elche juega el domingo contra la Real Sociedad a las seis y media de la tarde y cuenta con dos bajas, Lucas Boyé y Pastore, para ese partido. Por otra parte, el jugador Palacios, lateral derecho, aseguró ayer que no será un partido fácil, pero hay que aferrarse al plan del míster para lograr hacer el juego que les permita sumar estos tres importantes puntos. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confían los mejores Elique Marina. Distribuidores oficiales en Elche de ventanas de PVC Comerling y de la marca k Alta calidad en aluminio para el aislamiento térmico y acústico. El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 La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. Llega el momento del deporte. En esta mañana de viernes 8 de abril, patrocinado por Congelados Pamar. Buenos días, Paco.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 Son las 8 en punto de la mañana, es viernes 8 de abril y el tiempo nos da una tregua para iniciar las procesiones de Semana Santa este fin de semana, pero las previsiones indican, lo hemos escuchado, que las lluvias vuelven a partir del Martes Santo. Y si hoy pasamos por la Plaza de Valle y otros puntos, podremos oler ya a Semana Santa, porque comienza la venta tradicional de palma blanca. Los artesanos recuperan su actividad comercial con más puestos que el pasado año. Los artesanos quieren olvidar estos dos años de pandemia en los que han podido subsistir gracias a las ayudas públicas y al apoyo popular.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 Pues entrevistaremos a Paqui Serrano sobre las nueve menos cuarto y por primera vez se ha colocado en el mercado de la Palma Blanca de la Plaza de Baix un puesto para exhibir el trabajo de los artesanos eh, en el trenzado.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 Ya hay más de 50 palmas que se han presentado a este concurso. Nos amplía esta información nuestra compañera Yanire Perona. Buenos días.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 Pues no, los, nos ha recordado Janire, trabajo de tele está estaría todo preparado, a las 11 de la mañana del domingo comenzaremos las retransmisiones en directo de esa procesión del domingo de Ramos, antes, a menos cuarto, se realizará la bendición de Las Palmas y por la tarde del domingo... Pues también recordamos los horarios porque el primer paso en salir será el del lavatorio a las seis menos cuarto de la tarde desde la Basílica de Santa María y la última cofradía en salir será a las nueve de la noche el exce homo desde la Iglesia del Salvador, pero no será la última en llegar a su destino. A las doce de la noche tiene previsto que termine el paso de la cofradía de María de la Palma. También el domingo por la tarde saldrán en procesión las mantillas, las samaritanas y como el Cristo de la Agonía y María día santísima de la amargura y el domingo por la tarde el tráfico ya saben que se va a complicar porque el centro va a permanecer cortado debido a las procesiones por lo que se aconseja circular por la ronda norte o la sur para dirigirse hacia el estadio martínez valero ya que el elche ese día a las seis y media de la tarde juega en casa frente a la real sociedad Y Teleelch, recordamos que va a retransmitir hoy el concierto de Viernes de Dolores, de la capella, la escolanía y el coro juvenil del Misteri. Tras dos años sin celebrarse, se recupera. Comenzará a las 9 y cuarto en Santa María y será de entrada libre pero sí con la obligatoriedad de llevar la mascarilla en todo momento. El canto de la pasión de Orihuela, pieza declarada bien de interés cultural, ha sido escogida por Javier González, maestre de capella, para iniciar el repertorio de este tradicional concierto de Viernes de Dolores. Y hablamos ahora de la Ronda Sur, eh, no para contarles que se ha avanzado en su conclusión, sino para anunciar que por fin el Ayuntamiento se ha hecho cargo de su mantenimiento. Nos amplía la noticia Iciar Martínez. Buenos días.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 Lo hemos escuchado en la anterior entrevista Hoy se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano en Elche con un acto central en el centro de congresos donde sonará el himno Yelem Yelem y se leerá el manifiesto reivindicativo Los actos concluirán con un ritual en el río inalopó que consiste en el lanzamiento de pétalos de rosas para recordar a las víctimas del holocausto nazi. La bandera romaní ondea en el paseo de la estación desde el lunes y el molí del real se va a iluminar con sus colores el azul, verde y rojo para las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 Cambiamos de asunto, hablamos de patrimonio porque hace dos meses que se aprobó en el Pleno ampliar la protección del convento de Las Clarisas para que logre ser bien de interés cultural. Pues bien, el equipo de gobierno debe enviar el expediente Vic a la Consellería y el Partido Popular ha afirmado que la única voluntad del alcalde es la de obstaculizar la protección de un inmueble que es joya de nuestro patrimonio. El portavoz del Partido Popular, Claudio Guilaver, culpa también a Compromís por guardar silencio. Lo escuchamos. Lo único que pretende el señor González y lo único que está haciendo es crear y hacer un pelotazo urbanístico en el centro de la ciudad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 El concejal de Seguridad Ciudadana Ramón Abad respondió a esta denuncia, aseguró que la policía local ya conocía estos robos que coincidieron con fechas de mayor afluencia a los Campos Santos y ha reforzado la seguridad, dice, en la zona del Cementerio Nuevo. Además, recomienda a los ciudadanos que no dejen nada a la vista en sus coches. Siempre, siempre la policía hace una serie de recomendaciones y es importante cuando se vaya a visitar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 Y ayer se celebró el Día Mundial de la Salud y, según demuestran diferentes estudios, la música ayuda a reducir los niveles de ansiedad, dolor o cambios emocionales en los enfermos. Es por esto que el Hospital del Vinalopo apuesta por la musicoterapia para humanizar la atención a diferentes grupos de pacientes, como los que necesitan diálisis o acuden a las sesiones de quimioterapia. Y hoy, en el Hospital General del Che, pues, se apuesta por la ciencia al celebrarse la tercera jornada de investigación biomédica con el fin de exponer las líneas que están desarrollando el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación de Biotecnología de la Universidad Miguel Hernández y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Cisabio. Se van a exponer los avances en la lucha contra el cáncer con los resultados de estudios para lograr más dianas terapéuticas que permitan reducir los efectos secundarios de los tratamientos de quimio y radio y también se darán a conocer investigaciones desarrolladas sobre la COVID-19, entre otros muchos temas. Hoy vamos a entrevistar precisamente a la coordinadora del comité científico de esta jornada, Camino de Juan, la doctora Camino de Juan. Eso será sobre las nueve y media. Y terminamos con la representación de la Pasión de Cristo porque regresa a Elche tras dos años de parón por la pandemia. Estos meses el Grupo Jerusalén ha actuado en diferentes parroquias y centros culturales de la provincia y esta Semana Santa lo hará en el Gran Teatro de Elche donde esperan una gran acogida por parte del público. Esta fiesta de interés provincial que comienza con la entrada de Jesús y sus apóstoles a Jerusalén y finaliza con el Apocalipsis se celebrará el Viernes Santo a las 11 de la mañana con entrada gratuita a beneficio de la Asociación Adela y el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección la actuación será a las 7 de la tarde con una entrada donativo de 3 euros las cuales están ya disponibles en las taquillas del Teatro, del Gran Teatro y en Instant Ticket. La Glorieta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 Todos los días son perfectos si y los celebras en Finca La Yaguna. Ven a compartir con nosotros momentos inolvidables con tu pareja, familiares o amigos. Con menús especiales de alta cocina en un entorno de ensueño y con el servicio exclusivo de todo nuestro equipo de profesionales. En Finca La Yaguna tenemos preparado para ti nuestro menú especial de Domingo de Ramos. Haz tu reserva en el 965 43 16 81 o redes sociales Finca la laguna, una experiencia inolvidable.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 Mini punto limpio en Elche. Más cerca, más fácil. Es un mensaje de UT y Ayuntamiento Elche. Mm -hmm. Mm -hmm. Pretendo sé un mejor verdad pero tú En el papel, mi ma. De la tarde en el 101.4 Tele Elche en Radio Marca vive el partido en directo Elche Real Sociedad con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción.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 Vamos en el momento del deporte, estamos en él, y te recuerdo que Congelado Spamar, con su nuevo mercado, con su nuevo puesto en Mercado San José, patrocina el deporte. Y damos la bienvenida a Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días, Antonio Ross. Tenemos buenos el días. partido ya a la vuelta de la esquina, el domingo, seis y media, partido importante. Lo son todo, para todos sí. los que quedan, quedan ocho. ¿Y y ¿Qué hace y falta, ganar uno? Y falta ganar uno y medio, para asegurarnos dos. En primera división no es fácil para nada ganar un partido y menos ante un equipo que está en competición europea como la Real Sociedad, que está en puestos europeos. Y bueno, va a ser otro examen para un Elche que tiene que salir de, esa, de ese bajón eh, pues mental de resultados, de juego. Como reconocía Francisco, vamos a ver si los futbolistas dan ese paso al frente. Ayer lo decía Palacios, dice es el momento de dar la cara, pues tienen que ser ellos. Al final son los que juegan y esperemos que el domingo a partir de las seis y media, con el apoyo de la afición blanca y blanquiverde, pues sea capaz de ganar. Enfrente de una Real Sociedad, que es esto clasificado en puestos de Europa League, es un equipo eh, que marca pocos goles, es el quinto equipo menos goleado, incluso el Elche ha marcado un gol más, pero sin embargo encaja muy pocos y por eso sabe rentabilizar muy bien los goles que marca, sale a uno por partido. En el Elche las bajas la de Lucas boyle y Javier Pastore, el primero por lesión, el segundo por sanción. Ayer entrenaron aparte Eh, Josan y Mojica Mojica que no acaba de recuperarse de sus molestias, veremos si llega para, para el partido, Josan es un golpe y por precaución no lo hizo, en principio Francisco tiene 22 de los 24 jugadores disponibles para este partido, hoy el técnico hablará en rueda de prensa, queda el entrenamiento de hoy y de mañana y bueno, pues vamos a ver si el equipo no deja los deberes para el final y consigue los puntos de la permanencia cuanto antes Juega el, sábado, el domingo por la tarde, buena hora la afición Pues hombre, la afición lo que pasa es que ya es Semana Santa, ¿no? Quim, ya, quim, ya tenemos quim. procesiones y uh -huh. habrá que ver, pero es después de mucho tiempo es el primer horario decente que le ponen al Elche, un domingo a las seis y media, eh, después de tantos días a las dos, viernes, tuvimos tres viernes seguidos a las nueve de la noche, varios, tres sábados a las dos de la tarde, uh -huh. por eso digo que es el primer horario de, de fútbol. Y bueno, vamos a ver qué entrada hay en el Martínez Valero, que suele tener una media de 15.000 espectadores, excepto los partidos frente al Barça que se llenó o el Madrid que fueron 25.000. Eh, están, están subiendo las medias y más ahora en este final de temporada donde hay mucho en juego y la afición blanquiverde, los fieles no, no van a fallar. La, el equipo de gala prácticamente, excepto Mojica que puede estar ahí. Es la, en duda, es ¿sí? la duda, pero es el momento de recuperar a Omar Mascarel, que no jugó el otro día por fiebre. El momento de recuperar a Enzo Rocco. Si Mojica está, pues Mojica eh, también eh, aparecerá en el 11 titular. La duda es si vuelve a juntar a tres delanteros, con lo que entraría Guido Carrillo por Lucas Boyé haciendo pareja con Ezequiel Ponce y peremilla Milla juega de interior derecho. O si por el contrario... Pues prefiere seguir teniendo a los dos extremos con Fidel y Tete Morente y arriba Ponce y Peremilla. Bueno, ahí tiene algunas dudas el técnico ilicitano, pero lo normal es que, salvo Boye, el resto sea en el equipo de, de gala para enfrentarse a la Real Sociedad, que viene sin su mejor jugador, que es Ollarzábal, por lesión de gravedad pero que sigue siendo la Real y va a ser un equipo muy complicado de superar. Bueno, pues esperemos que el míster hoy eh, despeje cualquier duda eh. para el partido contra el Real, eh, la Real la Sociedad. Sociedad. Porque hoy lo tienes en rueda de prensa. A la 1 y 20, a la y 20 lo escucharemos, bueno, a las 12 y media de la rueda de prensa, a la 1 y 20 escucharemos eh, al técnico del Elche y también, bueno, pues a, hablaremos del, del rival. Repasaremos mm -hmm. las últimas pinceladas del conjunto churi urdin. Muchas gracias, A Paco. vosotros.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 7 de la mañana, 37 minutos. La temperatura en la ciudad en este momento es de 16 grados con dos décimas, según la estación metrológica de Teleelche. Algo importante, la humedad, solo el 57%. Nos marchamos hasta la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Allí es Jesús Iniesta, el que cada mañana nos dice cómo está el tráfico. Buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Pues como es habitual a hasta hora, la circulación es más densa en los accesos y salidas a la ciudad por la Avenida de Alicante, Avenida Santa Pola, Avenida de Novelda, Ronda Oeste y Avenida de Crevillente. Dentro del núcleo urbano las circulaciones es de densa, de Fora, Francisco Vicente Rodríguez, en Victoria Ken y Federico García Lorca. En el resto es bastante cómodo el tráfico, pero en pocos minutos cambiará y se hará más complicada la circulación en los puentes, y en especial el, el puente del Ferrocarril en dirección a Alicante, en Avenida Alcalde Ramón Pastor, dirección al YUP, avenida Don Bosco, dirección Matola y el general en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que estimar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, comenzamos la Semana Santa con los correspondientes cortes de calle debido a las procesiones. Desde hoy y durante toda, y durante toda la semana que viene, infórmese de horarios itinerarios y, y téngalo en cuenta en sus desplazamientos. Mañana sábado la calle Usías Mart cortada, estará cortada entre Francisco Tomás y Valiente y la Plaza Barcelona durante toda la mañana por la instalación del Mercadillo. Y por último recomendaros evitar cada tarde de la Semana Santa calles céntricas y utilizar vías alternativas eh, como las rondas eh, y las circunvalaciones. Y recordar en Semana Santa utilizar el bus será lo mejor.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 Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum en el Che Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente. ¿Y esta cafetería?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 Lavar bares para vivirlos 8 y 40 minutos de la mañana es tiempo antonio de asomarnos a los principales eh, periódicos nacionales eh, para ver cómo recogen hoy los diarios nacionales esa reunión que mantuvo ayer el presidente del gobierno con el líder del partido popular Comencemos por el país. El país, eh, el titular es Sánchez y Fijo, abren una fase de deshielo, pero sin acuerdos. El nuevo líder del Partido Popular, dispuesto a desbloquear el Consejo del Poder Judicial, el presidente del gobierno no consigue concreción sobre sus 11 propuestas. Sin embargo, la fotografía que dedica el país es a la reunión. ...que ha realizado el presidente del gobierno en Marruecos. Marruecos reabrirá las fronteras con España. El rey Mohamed VI recibió ayer a Pedro Sánchez... ...una cita que consumó una nueva relación entre ambos países. Pues tuvo tuvo trabajo Sánchez ayer, ¿eh? primero fejo luego Mohamed. Con el falcón <risa> se llega rápido. Y también hablamos de la guerra de Europa. El día 44, Rusia recibe más castigo de la Unión Europea y sufre un revés en la ONU. Y es que la OTAN decide dar además también más armas para la defensa de Ucrania. Y algo importante, en la parte inferior, a la izquierda, el presidente de los obispos, Juan José Omeya, dice sobre los abusos en la Iglesia, hemos sido un poco lentos. También ABC, en este caso en su diario digital, en la entrevista con Mohamed VI del presidente del gobierno, Sánchez sobre Ceuta y Melilla, dice «La integridad territorial está fuera de duda». Y además, el 73% de los españoles creen que Ceuta y Melilla son tan españolas como el resto de las provincias. Vamos al mundo. ¿Cómo recoge, ¿Cómo recoge el mundo? ¿Cómo titula la, la, la entrevista, la reunión con Feijóo? Dice, Sánchez liquidó el pacto fiscal de fijó en minutos. Ah. No se puede. Ah. Supongo que habla de las cuestiones de los económicas. Impuestos. Los impuestos no se pueden bajar, dijo Sánchez a Fijó. Y también otra fotografía, en este caso, de la reunión que estamos comentando del de, eh, presidente del gobierno de Sánchez en Rabat. Rabat reabre las fronteras tras el giro en el Sáhara. Sobre la guerra, Europa en guerra. Cómo la inteligencia de Ucrania engañó a los rusos para salvar Kiev. Y una noticia que en Europa va a ser interesante, va a traer mucha cola. Le Pen acecha a Macron en la recta final de las presidenciales francesas. Y por último nos vamos a la razón. Fotografía de Sánchez y de Feijo entrando en la Moncloa. Sánchez... ¿Y ellos qué dicen? Ellos qué dicen. Sánchez decidió, dedicó, perdón, solo 10 minutos a la economía y fue a petición de Feijó. El presidente del gobierno estrena cita con el líder del Partido Popular con la prioridad del Consejo General del Poder Judicial y sigue pendiente de los votos de su mayoría y, su, y a su rival le queda mantener el talante. Sobre la guerra, la ONU expulsa a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por la invasión. La Unión Europea. Escenifica su apoyo a Kiev en medio de la división por el embargo del gas ruso. Y también en pequeño, un poquito más pequeño, la reunión de Mohamed VI con el presidente del gobierno. Hoy es el inicio. Bueno, pues nos ha servido para dar a conocer distintos puntos de vista de cómo han visto los periodistas de los diarios nacionales la reunión, las importantes reuniones que mantuvo ayer el presidente del gobierno.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 Por fin ha llegado el momento, tras dos años sin procesiones, del Domingo de Ramos, de la fiesta de interés turístico internacional que mantiene viva la tradición de la artesanía de la palma blanca. La palma y el azufre se han unido para la producción de este año que se venderá en los mercados que se han instalado ya en Elche este mismo viernes y que se exportarán también al resto de ciudades españolas y del extranjero. Desde hace meses los artesanos, unos pocos, llevan trenzando las palmas ...con la esperanza de recuperarse de las plantas... ...si han sobrevivido, sin duda han sido... ...gracias a las ayudas públicas... ...pero queremos también saber... ...si han sido suficientes estas ayudas... ...y para ello hablamos pues con Paqui Serrano... ...ella es una de las artesanas que quedan... ...en esta ciudad de la familia Serrano Valero... ...y una de las que ha trenzado las palmas... ...que han salido, que han salido esta mañana... ...hacia el Vaticano, la Moncloa y el Palacio de la Zarzuela... ...muy buenos días Paqui... Hola, buenos días. Bien, eh, pues han podido sobrevivir a estos dos años que usted ayer mismo, cuando el miércoles, cuando presentaba las palmas institucionales ante las autoridades, decían que son dos años para olvidar. Sí, son dos años pues que dejaremos ahí un poco en el olvido porque han sido muy duros para todo todo el gremio de, de productores y artesanos, Pero, pero bueno, ...intentaremos remontar, los hemos superado y, y pasados están. ¿Y cómo ha sido la producción de Borrón y Cuenta Nueva 2022? ¿Cómo ha sido la producción de Palma Blanca? Eh, ¿Se han recuperado cifras de antes de la pandemia? Eh, la producción ha sido, bueno, un poco complicada... ...complicada a la hora de porque no sabíamos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 Bien, pues estamos hablando que, que lo han pasado, ¿eh? han pasado momentos en que hasta final de en febrero no sabíamos si tendríamos Semana Santa, la huelga de transportes, no sabíamos si se iba a desconvocar a tiempo para los pedidos. Ahora usted está diciendo que han salido esos pedidos. ¿A quiénes venden las, eh, los productores de Palma Blanca, los artesanos, a quiénes vendéis? Bueno, vendemos a todo el territorio nacional, vendemos a las islas, incluso particulares de, de algunos puntos de, de Europa, y pues bueno, es, una, es un abanico muy amplio de, de clientes, tanto se llevan palma lisa como palma trabajada, un poco de todo, y este año pues ha vuelto todo un poco a la normalidad. Eh... ...no hay estocaje, no hay palmas de años anteriores... ...todo eso se pudo eliminar gracias a las iniciativas... ...públicas y privadas. Bueno, eh, un poco... ...fue una ayuda lo de las iniciativas... ...desde luego siempre agradecidas por supuesto... ...sé que fue un esfuerzo para... ...para los organismos que nos ayudaron... ...pero no dejó de ser una pincelada... ...a lo que supuso un 10% de, de, la, de la facturación nuestra... ...de esos años... Pero bueno, ya te digo que entre eso y, y el yo creo que el, el amor que se le tiene a esta, a esta tradición y a esta, ya ese trabajo nuestro, pues hemos intentado superarlo. Y las palmas pues se quedaron, muchas se quedaron en, en montones para quemarlas porque no servían. La palma puede aguantarte un año como mucho, pero dos años imposible. Entonces... Pues nada, este año evidentemente todo es palma nueva y, y bueno, y esperemos pues nada, ya hay más ánimo para, para los años siguientes, atar más palmeras y tener más producción y tenerlo todo más en condiciones. Claro, la producción ha sido mucho más reducida y la palma nueva de este año, la que ustedes okay. han estado trabajando, ¿cómo ha salido? Eh, ¿Las plagas del picudo y la paisandicia están causando estragos o cómo, cómo les, ha ido? les ha ido? Bueno, sale alguna pincelada, pero más o menos está controlada. Eh, pero sí que es verdad que algunas palmeras se, se afectan con esta plaga, no está erradicada al 100%. Pero bueno, pues esas palmas que son un mínimo se desechan y ya está. Y hoy, hoy viernes, ha comenzado la venta de palma blanca, algo también es una cita tradicional en Elche, ya se respira ese azufre, se ven esos colores y además el sol brilla para eh, lucir más las obras de arte de ustedes, de los artesanos. ¿Los precios se han podido mantener a pesar de la inflación? ¿Cómo, cómo están? ¿Cómo va? Los precios estamos, estamos manteniéndolos, no es año para subir precios... Nosotros para recuperar pérdidas tendríamos que triplicar precios, o sea que eso es no se podría hacer, no se debe hacer, estamos en una situación difícil ya no para nosotros, sino para todo el mundo, o sea que es algo que, que estamos padeciendo todos, entonces pues intentaremos subsistir, intentaremos pues mantenernos, es un gremio que tampoco eh, no nos vamos a hacer ricos porque la artesanía y ese trabajo es muy duro, hay que hacer muchas horas, Y evidentemente nunca nos vamos a hacer ricos trabajando, eso lo tenemos clarísimo. Pero bueno, eh, conseguir manteniéndonos, y si es un año bueno, ya damos gracias a Dios. Pero sí enriquecen esta ciudad porque ustedes fueron claves para la Declaración de Patrimonio de la Humanidad del Palmeral Ilicitano. Y la última pregunta, usted han dicho, ustedes han dicho que se trabaja mucho, por ejemplo, vimos las palmas de la Reina y del Papa impresionantes, la paloma, la cruz, los detalles, ¿cuántas horas le dedican? A un, a un ramo de esas características? Bueno, esas piezas son de las piezas que más trabajo llevan en el taller y son piezas que, como le decía ayer a, eh, el propio alcalde y son piezas que no hemos medido las horas porque sí que es verdad que coges la pieza y no la sigues todo el tiempo haces una parte, luego haces los adornos en un otro momento, pero le calculamos una semana tra de trabajo entre tres o cuatro personas aparte de lo que conlleva el, la selección de esas palmas, porque no son palmas eh, normales, son palmas que ya se seleccionan desde el momento del corte. Cuando el palmerero corta esa palma y, y la está cortando, ya sabe él que esas palmas me las tiene que apartar, porque son palmas buenas, son palmas de tronco fuerte, son palmas largas, son palmas de un color bonito. O sea, tiene que primero reunir unos requisitos importantes, luego hacemos otra selección, Y luego cuando viene al taller y empezamos a manejarla, pues otra. Y siempre son palmas de una misma palmera, para que no nos cambie tonalidad, para que no nos cambie eh, nada. Uh -huh. O sea que tiene un trabajo bastante, bastante no complicado, pero bueno, eh, delicado, por decirlo así. Pero y, bueno, lo hacemos con mucho cariño. Como, como también hacen, es el mismo método que emplearán para esas obras de arte que van a desfilar este Domingo de Ramos en la procesión y que salen a concurso. Muchísimas gracias por mantener viva esta tradición que está tan ligada al corazón de esta ciudad. Paqui Serrano, suerte porque hay muchas ganas. El Domingo de Ramos le dejo que haga el llamamiento. Muy bien, pues yo quiero agradecer sobre todo al pueblo de Elche por el apoyo que tuvo el año pasado con todo el gremio y por el que está teniendo este año. Gracias y buen día. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor estamos en el Flash Stockout. En todas nuestras tiendas encontrarás descuentos del 50% en excedentes de stock, Colchones, armarios, mesitas, espejos y también en la tienda online. Solo hasta el 23 de abril. Aprovecha el 50% de descuento del Flash Stockout en Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Semana Santa ilicitana y en Teleelts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 Cinco minutos para llegar a las nueve de la mañana, en este viernes 8 de abril de 2022. Tal día como hoy, pero de 1929, nacía Jacques Romain Georges Brel, conocido artísticamente como Jacques Brel. ¡Oh, maravilloso! Belga y parisino. <risa> actor y cineasta. Sí, señor. Sus canciones son reconocidas por la poesía y por la sinceridad de sus letras. Tal vez su canción más interesante sea «Ni me quite pas», De 1959, No me dejes, ampliamente traducida a diversos idiomas e interpretada por muchos cantantes. Jacques Brel es uno de los más destacados exponentes de la chanson française. Le escuchamos con Ne me quite pas, no me dejes. Jacques Brel. Ne no me quite pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie Venues de pays où il ne pleut pas Je creuserai la terre jusqu'après ma mort Pour couvrir ton corps d'or et de lumière Je ferai un domaine où l'amour sera roi Où l'amour sera loi, où tu seras reine Ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas Je t'inventerai des mots insensés Que tu comprendras Je te parlerai de ces amants-là Qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser je te raconterai l'histoire de ce roi mort De n'avoir pas pu te rencontrer ne me, pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas On a vu souvent rejaillir le feu De l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas, pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas Je ne vais plus pleurer Je ne vais plus parler Je me cacherai là à te regarder danser Et sourire et à t'écouter Chanter Et puis rire Laisse-moi devenir L'ombre de ton ombre L'ombre de ta main L'ombre de ton chien nie no zacznie się, nie me nie no nie no no no La Glorieta. Con Rosmarie Alonso y Antonio Bazán. Son las nueve en punto de la noche de la mañana y empezamos la tercera hora del programa La Glorieta, pues destacando las noticias que hemos contado desde las 7 de la mañana a las ocho de la mañana y ahora hacemos un pequeño resumen de las más destacadas. También hay noticias destacadas en las previsiones, pero eso será a las 10, a partir de las diez de la mañana cuando nuestra compañera Marga García les contará pues eh, los acuerdos de la Junta de Gobierno o las declaraciones del alcalde y el concejal de mantenimiento tras eh, visitar el punto donde han comenzado los estudios geotécnicos para saber qué está ocurriendo con los socavones en la ladera del río. Hoy es viernes 8 de abril y el tiempo ya nos da una tregua para iniciar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 humanidad y de la procesión del domingo de Ramos, declarada fiesta de interés turístico internacional. También les estamos contando y les recuerdo que han sido detenidas tres personas por cortar, apuñalar y golpear a un joven en Carrús. La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes por dar una paliza a un joven de 21 años. Le hicieron cortes en la cara, le apuñalaron en el glúteo con un punzón y provocaron a un pitbull para que le mordiera mientras lo pateaban. Los hechos han tenido lugar en un parque de carrus. También les hemos contado que el Partido Popular ha denunciado una oleada de robos en el cementerio nuevo y ha pedido al equipo de gobierno mayor vigilancia, vigilancia, mientras que el concejal de Seguridad ya aseguró ayer que la policía local ha reforzado el control de la zona y aconseja no dejar objetos de valor ni personales en el interior de los coches. El Ministerio de Transportes anuncia mejoras en la A7 entre Elche y Crevillente. Además, el tramo de la Ronda Sur Urbano pasará a ser de titularidad municipal. Y es que ayer el alcalde de Elche, Carlos González, y el concejal de mantenimiento, Héctor Díez, firmaron en Valencia con responsables de la demarcación de carreteras del Ministerio la cesión de este vial, el EL20, años después de su inauguración. Y ayer la Consellería de Educación publicó los plazos de matriculación desde educación infantil hasta la formación profesional. Las solicitudes en infantil y primaria se pueden presentar a partir del próximo 26 de abril. El proceso será telemático, aunque también existe la modalidad presencial. Este año, como novedad, las plazas vacantes se publicarán después de que se conozcan las adjudicadas. Teleel se retransmitirá el concierto de Viernes de Dolores de la Capella, la Escolanía y el coro juvenil del Misteri de Elche tras dos años sin celebrarse. El acto comenzará esta noche a las nueve y cuarto y será de entrada libre sin aforo limitado, pero sí con obligatoriedad de llevar la mascarilla en todo momento. También se va a cantar el canto de la pasión de Orihuela, pieza declarada Bien de Interés Cultural.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 Como los cuadros de Manuel Sánchez y Juan, de San, Fernando Sánchez y Juan y Tomás Almela, o la reproducción cedida por el Marc de Pinazo, la primera que se llevó a cabo cuando estuvo expuesta la dama en el Museo del Louvre y que ha servido de molde para los la, millones de reproducciones que conocemos. Así nos lo contó Francisco Vives, comisario de esta exposición, ayer en el programa La Glorieta.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 Y también tenemos que recordarles que todo está listo para iniciar las retransmisiones en directo aquí en Teleelcha a partir de este domingo de Ramos a las 11 menos cuarto se llevará a cabo en el paseo de la estación La Bendición de las Palmas para iniciar su salida a las 11 y por la tarde la tarde del Domingo de Ramos, comenzarán ya los pasos. El primero en salir será pues, la cofradía del lavatorio, será a las seis menos cuarto de la tarde desde la Basílica de Santa María y la última en salir será a las nueve de la noche el Ecce Homo, desde la Iglesia del Salvador, pero no será la última en llegar a su destino. A las doce de la noche tiene previsto que termine. ...el paso de la cofradía de María de la Palma... ...también el domingo saldrán eh, la procesión de las mantillas... ...las Samaritanas y como el Cristo de la agonía... ...y María Santísima de la amargura... El domingo, por tanto, el tráfico se va a complicar porque el centro va a permanecer cortado debido a las procesiones. Así que se aconseja a todos los conductores circular por las rondas eh, y las circunvalaciones eh, de la ciudad. Y, por supuesto, mucho cuidado porque para dirigirse al Estadio Martínez Valero pues eh, se recomienda ir en bus o a pie porque... Antonio, tenemos partido. Hay partido. El domingo hay partido. Elche Real Sociedad a las seis y media de la tarde. Y Elche cuenta con dos bajas, la de Lucas Boyer y la de Pastore. La de Pastore tampoco la vamos a echar mucho en falta. Sí, la de Lucas Boyer, el delantero, el centrocampista, el delantero, perdón, del Elche Cut de Fútbol, el máximo goleador. Por otra parte, el jugador Palacios, lateral derecho, aseguró ayer que no será un partido fácil, pero hay que aferrarse al plan del Míster para lograr hacer el juego que les permita sumar unos Tres puntos muy importantes. Y antes de terminar, solo les quiero recordar que para subir y bajar, ascensores a la PONT. Y que para llegar a lo más alto, lo más seguro es contar con ascensores a la PONT. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta. El programa que madruga contigo.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 Pasan 11 minutos de las 9 de la mañana, estamos ya en esta tercera hora, hora del programa La Glorieta y como hemos comenzado a las 7, felicitando a todas las Dolores, a todas las Lolas, les dedicamos esta canción, la música de Café Quijano. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Detrás de su mando fría dama, tenia escondidas, tremendas armas para las batallas. Del cara a cara, que con ventaja, muy bien Que no perdona es el tiempo de la fruta y la pintura. La Glorieta con Rosmarie Alonso y Antonio Bazán. I was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 Cash Golme endulza la Semana Santa y licitana. Los cofrades confían en nosotros para llenar sus bolsillos de caramelos, pipas y golosinas que sustentan la fuerza de sus costaleros y aumentan la participación popular en las procesiones. Cash Golme, somos el distribuidor oficial de pipas y licitanas. Visita nuestro almacén con venta al público en Carretera del León, frente al Tiro de Pichón.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 Es reformarà la casa tradicional i l’entorn de Lord de Pontos per a ús cultural i turístic. Educe Ajuntament d’Els cofinanançat pel Fons Europeu FEDER. La glorieta con Rosmary Alonso i Antonio Batán Hablamos a continuación de ciencia porque hoy viernes en el Hospital General Universitario de Elche se celebra la tercera jornada de investigación biomédica con el fin de exponer las líneas que están desarrollando el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO. Pues bien, para conocer el contenido de esta jornada... ...contamos hoy con la doctora Camino de Juan... ...coordinadora del Comité Científico de estas jornadas... ...y también miembro de la Fundación Fisabio. Muy buenos días. Buenos días. Eh, primero, eh, ¿cuáles son los objetivos que perseguís con esta, con esta jornada? Bueno, como podéis ver, es la tercera vez que realizamos este evento... ...así que al igual que en ocasiones anteriores... ...tiene varios propósitos... El primero eh, sería que este evento pretende servir como espacio de intercambio de conocimiento y resultados de investigación entre el personal investigador de las dos instituciones que has dicho, eh, dentro de FISABIO con el Hospital General Universitario de Elche y dentro de la universidad eh, con el Centro de Investigación y VIVE. Además, eh, se pretenden identificar nuevas sinergias que puedan traducirse en nuevas colaboraciones en, en áreas que tengamos de interés común. Y, además, queremos favorecer la comunicación entre los investigadores, tanto básicos, que serían los del IDIBE, como los clínicos, que serían los del hospital. De esta forma, podríamos eh, obtener una investigación traslacional, de tal forma que podemos tras, tras, trasladar esa, esa investigación básica al ámbito sanitario y, y médico. Además, queremos visualizar la investigación que se realiza en Elche y, por eso, este evento está abierto tanto a la comunidad universitaria como al público en general. Me quedo con eso, transferir todos vuestros conocimientos al ámbito médico. Lo que se ha conseguido en estas tres ediciones, ¿qué se ha conseguido? ¿Qué avances son los que vais a poner vosotros de manifiesto en esta jornada? Bueno, se han conseguido eh, muchísimas cosas. Eh, de hecho, eh, participan en esta jornada eh, varios grupos que bueno, han estado realizando investigaciones tanto en el ámbito de la diabetes mellitus como eh, las enfermedades neurodegenerativas o el dolor. Eh, todo esto se irán hablando de lo que ha conseguido cada uno en estos campos. Luego también tenemos una ponencia invitada de la doctora Patricia Santofimia, que viene del INSERM de Francia y nos va a hablar sobre, sobre cáncer y las nuevas eh, dianas terapéuticas que existen. Y tenemos también un, todo un bloque dedicado al SARS-CoV-2, o sea, al covid en el que varios investigadores nos van a hablar de sus investigaciones relativas a, a ciertos aspectos diferentes, cada uno sobre este tema. Y tenemos también una parte que se va a dedicar a las nuevas formulaciones, eh, a las nuevas técnicas que se aplican en investigación. Y entonces ahí veremos todo lo que se ha conseguido tanto en el, en el campo de las ómicas, que le llamamos, que es esta generación de datos de, de carácter genético, y tenemos también otra persona que desarrolla eh, formulaciones químicas para poder llevar los fármacos de una forma segura a las diferentes dianas terapéuticas. Importante. Luego, ¿Sí? ¿no? Supongo que habrá mucho más. Después, ¿qué, qué, más, qué más vais a poner en común? Sí, luego también eh, hay un bloque que se dedica a la mejora de los tratamientos. En este caso vamos a hablar de mejoras en el ámbito oftalmológico y también en el campo del, colon, del cáncer rectal, porque ahí el grupo del doctor Antonio Arroyo está realizando una labor muy importante con unos eh, estudios que está haciendo sobre la prehabilitación de este tipo de pacientes y que son pioneros no solamente en España, sino también en Europa. Pues nos interesa, eh, tú perteneces a la Fundación Fisabio y precisamente se ha caracterizado en las noticias que hemos dado de estas fundaciones por su investigación contra el cáncer, contra todo tipo de cánceres. ¿Qué vais a exponer en, esta, en estas ponencias? Vamos eh, a hablar del cáncer, si te parece, como son muchos frentes abiertos y no tenemos tiempo, y de las investigaciones de la pandemia. Sobre el cáncer, ¿qué, qué dianas eh, son las que... Eh, las que en estos momentos eh, eh, estáis investigando? Avances terapéuticas, bueno, las dianas terapéuticas, lo que has dicho, ¿qué es? Bueno, eh, por un lado estamos buscando, como decía, nuevas dianas terapéuticas y en ese sentido estamos, eh, por ejemplo, trabajando desde el hospital con el IDIVE, con el doctor José Luis Neira, y con él estamos mirando un proceso que se llama la citrulización citrulinización y esto es una modificación transduccional que se produce, que lo llevan a cabo unas enzimas llamadas PADI. Nos hemos centrado en PADI-4 y en ese sentido estamos colaborando también con la persona que va a dar esa ponencia sobre cáncer, eh, esa ponencia invitada que es la doctora Patricia Santocimia y con ella estamos mirando otra diana y la interacción de este PADI-4 con esa diana que ellos han encontrado que es eh, nupr eh, NUR 1 eh, que, que también se ha visto que está muy implicada en varios tipos de cáncer. Nosotros, eh, además, también colaboramos con el doctor Víctor Manuel Barberá, del hospital, y con él trabajamos tanto en glioblastoma con el, como en el cáncer de páncreas. Uh -huh. Y, además, eh, nosotros estamos mirando nuevos sistemas de vehiculización de terapias. Entonces, estamos trabajando en terapias enzimáticas, que... Pero, esto que, pero vamos a ver, esto para, para que, los resultados, pero eh, trabajar con las enzimas, ¿qué significa? Que qué... Nosotros tenemos que identificar eh, qué genes están muy implicados en el tumor, porque uh -huh. si los atacamos, eso puede hacer que la proliferación del tumor disminuya. ¿Y las si enzimas un gen... son los genes? Sí, sí. Un... La, para tener una enzima, eh, esta está codificada por un gen. Entonces, ya. primero tenemos el gen y luego tenemos la proteína. Ya. Entonces, si atacamos al gen, eh, nos quedamos sin la proteína. Y la proteína puede tener diferentes funciones y una de las funciones podría ser enzimática. Entonces, Con lo que queréis atacar al gen, pero no dañar a la enzima. ¿Es eso lo que me estás no, explicando? Eh, ah, atacando al gen estamos modificando la enzima. ¿Y Entonces, eso perjudica sí. al paciente? No. No. Eh, vale. Eso es lo que queremos hacer, que ya. sean selectivas. Por eso, cuando encontramos una, una diana, uh -huh. la diana, eh, es decir, estos genes que están desregulados, los genes están desregulados en el tumor, pero están presentes en el resto del organismo. ¿vale? Entonces, eh, si atacamos al tumor, seguramente ataquemos también al resto del organismo. Entonces, ese es el problema que tenemos normalmente, que tenemos efectos secundarios. Uh -huh. ¿vale? Porque... Atacamos más al tumor, que es el que más afectado se va a ver, porque utiliza más ese gen que codifica para una enzima o una proteína lo que sea, pero eh, al resto lo vamos a atacar igual, ¿vale? Entonces, el otro frente en el que se trabaja es eh, la vehiculización de los fármacos para ser selectivos y atacar solamente uh -huh. al tumor. En ese sentido, por eso estamos eh, intentando hacer terapias dirigidas Yeah. Para eso estamos eh, desarrollando terapias basadas en los exosomas, por ejemplo, en mi grupo, para que de esta forma eh, nosotros el fármaco que afectaría a todo, pero más al tumor, solamente llega al tumor y por tanto no afectemos a los tejidos sanos. Y estamos hablando de presente. ¿Esto es lo que se está eh, en estos momentos aplicando a los pacientes eh, con cáncer de todo tipo? En estos momentos... Eh, El problema es que eh, cuando, se hacen las, eh, cuando se tratan los diferentes tipos de cáncer, y por ejemplo yo estoy centrada más en el glioblastoma, lo que se hace es aplicar un tratamiento que va a afectar a todo. Lo que pasa es que, como digo, afecta más al tumor. Por eso los pacientes de cáncer que tienen sufren, o sea, van por ciclos de quimioterapia y de radioterapia tienen también efectos secundarios. Entonces, la, la investigación en estos momentos va en dirección a evitar esos efectos secundarios porque yeah. el fármaco y, se, y, y camino. se lleve de forma dirigida hacia ah, el tumor. Sí, eso, es, eso es fundamental. Esto llevamos años escuchándolo. ¿En qué momento está esa investigación? ¿Estáis dando realmente en la diana o todavía queda mucho camino para, para conseguir...? Del 1 al 10, ¿dónde, depende... ¿dónde estáis? Del 1 al 10, ¿dónde estáis? ¿Dónde queréis depende llegar? Del tumor. Depende del tumor, claro, esto es tan complejo. Claro, es que yo, por ejemplo, trabajo en el glioblastoma. El glioblastoma es un ¿Qué tumor que está es? en el cerebro. Ah, el cerebro, Entonces, vale. el cerebro tiene muy difícil acceso. Tenemos la barrera hematoencefálica, por mm. un lado. Entonces, hay que tiene que ser algo que lo atraviese. Y, por Bien. otro lado, mmm, estamos hablando de un órgano muy sensible, Cuando se hace el tratamiento del tumor cerebral, eh, tiene muy mal pronóstico, ¿vale? Porque mmm, cuando se hace la resecación del tumor, se intenta coger cuanto menos tejido cerebral, mejor, porque el coger ese un poquito más significa que el paciente pueda quedarse sin hablar, sin andar, dependiendo de la localización del tumor. Entonces, se es muy conservador a la hora de, de extraer el tumor de tal forma que suelen quedar células tumorales eh, en, en la zona donde había ese tumor primario y eso suelen dar tumores secundarios. Entonces, es muy importante, después de esa resecación eh, del tumor, hacer tratamientos de quimioterapia y de radioterapia. Entonces, eh, ¿cómo estamos en eso de la vehiculización? Eh, pues es que, como digo, tiene mal acceso. Entonces, está trabajando ahora en que sobre la zona donde se ha eliminado el tumor se puedan eh, colocar hidrogeles con el tratamiento directamente sobre la zona donde hay mayor concentración de esas células tumorales, donde puedan haber quedado restos de células tumorales. Bien. Y Entonces, claro. en el globlastoma, por ejemplo, todavía estamos lejos porque es un tumor muy difícil. Pero luego hay otros tumores que, que estamos mucho más avanzados y de hecho tienen mucho mejor pronóstico. Que eh, eh, por ejemplo, el de mama, el de colon, ejemplo, el de próstata eh, y quizá también el de pulmón. El de pulmón, Todavía el problema no. del pulmón es que tiene es un órgano que tiene muchas metástasis secundarias. Bien. Entonces, para el primario sí, pero las metástasis secundarias de pulmón, bueno, eh, es difícil. Y, y como no hay mucho tiempo, vamos a hablar del otro tema también, de, del virus, del lo que del maldito sí. coronavirus. También vais a... Sí. ¿qué, ¿Qué queda por descubrir de esta pandemia? Eh, queda mucho por descubrir. Mm. Y eh, que, y en, sí, sí, estoy escuchando. Eh, ¿Qué queda por descubrir? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿En qué habéis avanzado eh, en el COVID? Bueno, ¿O eh, qué vais a poner de manifiesto en estas jornadas? Vale, en estas jornadas se van a tocar tres aspectos. Por un lado, la doctora Marma Sea, que pertenece al grupo de enfermedades infecciosas, liderado por el doctor Félix Gutiérrez, nos va a hablar de la eficiencia y la recolección de muestras para la detección del COVID. ¿Cuáles son mejores y cuáles son peores? Además, este grupo está interesado en saber si el tratamiento precoz antiinflamatorio es seguro y eficaz, a corto y medio plazo. Y además, si existen predictores de buena respuesta. Todavía nos quedan muchas cosas por saber de, de esta enfermedad ¿no? a nivel clínico. El doctor Luis Pérez eh, nos va a hablar del estudio que están haciendo de detección del, del COVID en aguas residuales. Es un estudio que se está haciendo en colaboración, eh, el doctor Luis Pérez pertenece a lIdive. Uh -huh. Lo está haciendo en colaboración con el doctor Antonio Galeana del, del hospital. Uh -huh. Y, por último, el doctor Pablo García nos va a hablar de un estudio eh, muy interesante que, que todavía está publicado, pero que está a punto de salir, que realizaron eh, en el estado de South Australia. Y la razón por la que es tan interesante es porque ahí hay, eh, se han dado varias circunstancias que permite que sea un, un grupo de pacientes muy interesante de estudiar. Y es que eh, en Australia, eh, lo primero, cuando hubo una, el brote de, de virus, la gente se infectó una vez, pero luego cerraron todos los estados. Entonces, se mantuvieron aislados durante 12 meses. De tal forma que los estados solamente se expusieron una vez al virus y, y ya no tuvieron… Eh, acceso a las otras variantes. Entonces, además, es, como la vacunación tardó tanto en realizarse, eh, esta gente durante ese año no estuvo vacunada. Entonces, en este estudio que se ha hecho a 12 meses, es un estudio longitudinal, eh, pudieron ver exactamente cuál era el, el impacto que tenía sobre el sistema inmune esa primera infección que luego no tenía influencias externas porque no había una segunda ola y porque no había una vacunación. Y entonces eh, vieron varias cosas, pero quizá la más interesante es que eh, las células T respondían luego de diferente forma a las eh, diferentes eh, formas que aparecieron después de, de la, del virus de la, desde la forma beta hasta la Omicron que tenemos en este momento. Uh -huh. Entonces, esto va en contra un poco de lo que se había pensado hasta ahora y ahora se está cambiando un poco la forma de pensar en este, en este sentido a nivel pues, mundial y este es uno este es el primer estudio que, que muestra esto. ¿Pero esto qué puede cambiar? Eh, ¿qué, ¿Qué puede cambiar esta conclusión de que las células T respondan de forma diferente? Pues la Lo que pasa es que mmm, lo que nos están diciendo ahora por la tele y, y desde la comunidad científica es que eh, nosotros no tenemos que… no hay tanta diferencia eh, entre una variante y otra y que, digamos, nuestras células van a responder igual tanto a la, a la forma original eh, que salió, la de Wuhan, como por ejemplo la Omicron. Y lo cierto es que no. Y eso además tiene mucha importancia a nivel de paciente, por eso vemos tantas diferencias de por qué hay pacientes que siguen reaccionando muy mal con respecto a la infección de COVID y otros, eh, desde que tenemos la Omicron, eh, ya, ya no tienen infecciones tan agudas. Y esto es debido a esas células de, de, de memoria. Entonces, eh, nos uh -huh. está dando la respuesta de por qué vemos toda esta variación y, sobre todo, a nivel ya también de paciente. Mm, o sea que es sí, muy y importante estudios, con claro. qué variante te hayas contagiado. Vale, para averiguar por qué luego esos efectos secundarios o ese COVID persistente. No hay más tiempo y me gustaría una última pregunta a camino de Juan. Es muy importante la investigación, el avance se ha puesto de manifiesto, salva vidas, salva al mundo. ¿Cómo está eh, la financiación? ¿Cómo, ¿Cómo estáis viendo vosotros? ¿Realmente se nota... ¿Un aumento del dinero público, la apuesta del gobierno por la investigación? Depende del campo en el que hablemos. Se han puesto muchísimo dinero en la investigación contra el COVID y eso, claro, se ha notado. Pero los que no somos virologos, yo soy oncóloga, eh, no. <risa> en el resto de investigaciones seguimos teniendo muchísimos problemas de financiación. Pues es muy triste esa respuesta. El cáncer es una plaga, sí, una es de una las pandemia. Es más difícil. Bueno, de hecho, hemos visto cómo al haber pasado a un nivel secundario, incluso la atención en los hospitales, ha habido un aumento de, de casos de gente que no se ha diagnosticado a tiempo con cáncer y bueno, eh, eso ha resultado bastante problemático. Pues voces como la tuya hay que hacerlas oír. Esto tiene que cambiar porque se necesita esa, ese dinero para seguir avanzando en la investigación. Fisabio también se nutre de aportaciones privadas, ¿no? Hay empresas que sí apuestan. Sí, en efecto. La verdad es que tenemos mucha suerte que desde Fisabio eh, hay mucha gente que está trabajando Eh, dentro de esta, de esta gran fundación que, que implica a toda la comunidad valenciana y, y tenemos ciertamente varias empresas que, que ayudan. Y de hecho, eh, decir también que hay varias fundaciones y varias empresas que ofrecen sus propios programas de, de financiación de proyectos de investigación. Pues con, Nos quedamos con ese dato positivo. Gracias Camino de Juan y sobre todo por el esfuerzo que hacen los científicos por avanzar en la investigación para curar pues enfermedades tan, tan graves como, como el cáncer o este virus que nos ha tocado vivir. Gracias. Venga, muchas gracias. La Glorieta con Rosmaria Alonso y Antonio Bazán.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 Ecus. Grandes firmas en moda, hombre. Calle Reina Victoria 62. Elche. Ja pots trobar a Elche el contenidor del Cicotel Residus. Recicla els teus cartuśos d'impressora, bombetes LED i de baix consum. Piles i bateries, acumuladors, Cicotel electrodomestics CDs i DVDs. Localitza el teu .net més pròxim. Es Beurás Situats a Carrus, Mercat Central, passeig Germanies, Centre de Congresos y Plaza Castella. Mini.net a Elts, Mesa Prop, más Fácil. Es un mensaje de UTE Elx y Ayuntamiento de Si hoy te has levantado sintiéndote de una forma extraña, de una forma diferente, digamos especial...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 9 y 38 minutos de la mañana, vamos, ya estamos en la recta final del, del programa de este viernes y, y vamos a disfrutar de la música, tenemos aquí a, a dos voces increíbles, la de Mónica Naranjo y la de Bumburi, que el pasado mes de febrero anunció que se le ha quebrado y que por eso se retira de los escenarios, pues vamos a, a ver si es cierto, lo, lo que sí sabemos es que nos deja pues canciones como esta, hey. Poder estar en la libertad, el poder está en libertad, el poder está en la libertad, el poder está en la libertad, el poder está en la libertad, el poder está en la libertad, el poder está en la libertad, en la libertad. Somos ánimas de breve, me tiempo al pie. Assomandono se non cristal layelo yellow La libertad. Ojos que no quieren ver Corazón que pena y siente Que callando saben que otra vez Se miente, miente Okay.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 15 minutos eh, faltan para llegar a las 10 en punto de la mañana y nosotros vamos a recordar cómo suena, ya tenemos banda sonora para el Mundial de Fútbol, es el ¡Haya, haya! suena así. Haya, haya, haya. Haya, haya, ha. haya. walk the walk on every street Up on the ball, I went the world on my feet Get every discotheque and ask your puppy, yeah, yeah I wanna party, party, eight days a week I promise, I promise, I promise you now Everything, everything gonna work out Every tomorrow, no matter what go down I promise, I promise, I promise you now Gonna be, gonna be sticking around Every tomorrow, no matter what go down.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 Pues hemos llegado ya al final del programa La Grita a las 10, vuelve nuestra compañera Marga García para las noticias, vuelven las noticias con Marga García, noticias que hemos venido contándoles desde las 7 de la mañana como que hoy ha comenzado ya la venta tradicional de palma blanca en los mercados autorizados siendo el principal el de la Plaza de Baix que este año cuenta por primera vez.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 ...a ese joven de 21 años... ...y el Partido Popular también ha denunciado... ...una oleada de robos en el cementerio nuevo... ...y por lo que ha pedido al equipo de gobierno... ...mayor vigilancia... ...además les hemos contado... ...cómo el Ayuntamiento firmó ayer... ...con los responsables del Ministerio... ...el que por fin ya ha asumido el tramo urbano... ...de la Ronda Sur para hacerse cargo de su mantenimiento... ...también sobre las, los plazos de matriculación empiezan ya a partir del 26 de abril las solicitudes para una plaza pedir plaza de matriculación en los colegios de infantil y primaria y también que hoy esta tarde comienza por parte de la real orden de la dama pues los actos conmemorativos del 125 aniversario del hallazgo y comienzan en el centro cultural de las clarisas con una exposición nuestras damas donde pues recogen ...lo que supone la Dama de Elche... ...una fuente inagotable de inspiración para muchos artistas... ...se recogen allí cuadros, souvenirs, esculturas... ...y todo tipo de objetos donde se ha reproducido... ...la imagen de la Dama de Elche... ...y hoy, importante a las 9 y cuarto... ...Tele Elche retransmitirá en directo... ...el concierto de Dolores... ...las voces del Misteri... ...recuperan este concierto tradicional... ...previo a la Semana Santa... ...van a interpretar distintas piezas de música sacra... ...en la Basílica de Santa María... ...a partir de las 9 y cuarto la entrada... ...es gratuita... ...y solo se pide... ...la mascarilla en el interior del concierto... ...son algunas de las previsiones... ...hay más... Eh, ...pero iremos contándolas... ...a partir de las 10... ...con Marga García... ...nosotros ponemos el punto final... Con publicidad y música. La Glorieta se despide hasta el próximo lunes santo. Que disfruten de este fin de semana del Domingo de Ramos. La Glorieta con Rosmarie Alonso y Antonio Bazán.